¡Luchan! torri bultxakaraz. celebrar que nos hemos enterado de que no vamos a tener Wenghain en y ¿Qué traemos hoy? Pues estaremos con Alan Erchorren, historiador y buen amigo, que nos llamará desde Moscú para hablar un poquito sobre la guerra civil en Euskal Herria y el apoyo soviético. Y después nos acercaremos a Sopela para hablar con la plataforma Sopela con la Wekin Bat. Música para que nos cuenten un poco sobre el montaje policial que les están montando. Pero antes de empezar, recordaros que tenemos una cita el 17 de enero en la Kultur de Bilbao la Vieja, en la que tendremos a Sucrilla Karp, portavoz del Island Imperialist Front, que nos hablará sobre las huelgas de hambre en las cárceles de Turquía. Y Asiorcha de Tinko, que nos hablará sobre la situación de los presos políticos vascos. Charla antirrepresiva, por lo tanto, recordar la cita 17 de enero a las 7 de la tarde en la eche de Bilbo la Vieja. Bueno, y ni el genocidio en Palestina se detiene, ni para la represión. Por eso empezamos una campaña contra la represión desatada contra la gente que se planta a protestar contra la barbarie. Hay siete enjuiciados y decenas de multados por protestar durante la vuelta. Y tenemos otro enjuiciado por protestar en el cinema. Se han conseguido muchas cosas luchando contra Israel, pero ahora toca apoyar a los represaliados. Por eso os animamos a participar de la campaña de crowdfunding que se va a hacer metiéndoos en labur.eus barra isunduekin barra baja del cartasuna y aportando vuestro granito de arena. No dejemos de solidarizarnos con Palestina ni con su resistencia. Bueno, y ahora sí os dejamos aquí con una reflexión homenaje de nuestro compañero Miquel a Peisoto y empezamos con el programa. Gurako geuke Jose Manuel Pagoaga, peixotoren izena gogoratu. Bere bizia goratu eta bere borroka eta militantziari gora zarra egin. Pasaden igamdean jonsitzaigun arrazateko musako lausoko aranguren baserriko semea. Peixoto, mende honetako Euskal Herriko pertsona iazpin bat izan da. Pertsona humila eta jantzia. Borrokalari euskaltzale eta iraultzailelea. Mila bezio da hirurogeita ohigarren urtean sartu zenetan, hemezortzi urterekkin. Eta protagonista izan zen urteaietako gertakari garrantzitsu askotan. Batailon Basko Espainolek bere kontrako atentatu bat egin zuen mila bederatzie dehun eta hirurogeiten meretzan, eta larriki zauritu zuen Bekidemendik gure humiltasun osoz, gure itortza eta eskerrona. Bere burkide, txomin, txikia, txabi edo argalarekin batera, izarberri bat daukagu Euskal Herreko zeru eta geure bihotzetan. Betiko argia, peixoto. Etxean sartuta, altxako alde Habtaszu burua. La hoitama haspi ratia cumple 10 años. para que cumpla muchos más entra en la ropita masaspi iratia.info y hazte iratiide la ropita masaspi iratia la radio que sueña Ahora tenemos otra entrevista. En este caso, eh, entrevistamos a Alan choren que es historiador. Eh, es también el autor del canal de España en guerra, que tiene cosas muy, muy interesantes. La verdad, lo seguimos mucho porque no está solamente centrado en, en la guerra civil, sino que, bueno, eh, eh, ah, confronta sí. los relatos hegemónicos, también dando muchas otras noticias de, de política. Y, y la verdad que contamos con él estamos muy contentos porque está, está en Moscú para muchas gracias a vosotros por la entrevista y bueno así por la invitación y joder, sí, gracias por, por poder hablar y hacer este programa y bueno bueno aquí en moscú un poco lo que estoy haciendo es sobre todo la continuar investigando una investigación que empecé eh, bueno sobre la lucha guerrillera en mi provincia en guadalajara eh, y bueno también quería un poco también investigar la parte de eh, Los o a sea, los guerrilleros que hubo después de la guerra, pero eh, y, bueno y el apoyo que también dio la Unión Soviética a, a estos guerrilleros, a, a los maquis. Muy bien, muy igual. bien. Eh, a ver, eh, es, es un poco surgénero esto, pero bueno, la pregunta es amistosa y es obligada, que hace mucho frío en Moscú. Mira, este invierno, para que te hagas una idea, no está siendo tan difícil. El invierno pasado sí que... Mira, para estas fechas, el invierno pasado estábamos llegamos a menos 20. Este invierno está siendo bastante más suave. O sea, hoy, por ejemplo, hay 3 grados en Moscú. O sea, que no está, siendo, está bastante bueno, más nada, parecido a lo nada. que es. En Guadalajara hace más frío, tío. Seguramente, seguramente. Venga, vamos a darle leña. Venga, a ver, bueno. Eh, bueno, la guerra civil empieza el, el 18 de julio, ¿no? Eh, bueno, otros, otros me dirán que la víspera el 17, pero bueno, el, la fecha de consenso el 18 de julio del 36 en, sí. en Euskal Herria. Eh, hay una barrida sin, sin frente en Navarra, eh, con asesinatos políticos en, en retaguardia... Eh, calificables de, de, de, de purga y de asesinato bill y de vengativo entre vecinos eh, de por parte de los fascistas pero bueno ya nos centramos en que eh, empieza la ofensiva en agosto de navarra paguiipúzcoa para, para intentar el objetivo de, de separar los dos territorios vascos y sobre todo eh, cerrar la frontera con francia ¿no? eh, eh, pero claro este ahí que aparece un comité de de no intervención y que dice que no, que no se nos pueden dar armas, que no se no se puede... ¿no? Explícanos un poco qué fue, quién promovió y qué objetivos tenía el Comité de No Intervención. Bueno, a ver, el Comité de No Intervención realmente es una es una estrategia que se hace desde los eh, británicos, desde la diplomacia británica y a la que también se adhieren los gobiernos eh, francés, los gobiernos eh, francés que por cierto era el del de, Frente Popular, eh, que no muy popular, pero bueno. Eh, este, esta iniciativa que se hace desde el gobierno británico y eh, tiene como generalmente ahogar a la república es decir, eh, aquel que el gobierno de la república no pudiera comprar armas ni a los británicos ni a los franceses es decir, que ninguna potencia extranjera pudiera darle armas a la república es decir, eh, perseguían el, la ayuda militar al gobierno republicano pero no eh, aplicaban la misma norma con los franquistas que sabían perfectamente eh, que estaban siendo ayudados por los naz, por Alemania nazi y la Italia fascista. Aparte, eh, es un dato interesante, es decir, eh, es un banquero afincado en Londres el que permite a Franco desplazarse a la península. ese eh, Juan Marx eh, es un, eh, el embajador de Franco ante la reina de Inglaterra Es un, eh, es un noble británico es el duque de alba eh, que es eh, el padre de la que la duquesa de alba que se murió hace unos años es sí, sí. su propósito eh, entonces eh, claro esta gente tenía muchas muy buenas relaciones con el, con el gobierno británico parte eh, eh, las eh, empresas mineras britáicas que estaban asentadas en andalucía Eh, financiaron al, el golpe de estado, ayudaron al eh, equipo de Llano elaborando listas de quienes eran los bolivistas, los trabajadores que eran más conflictivos. Eh, por eso no es casual que los mineros de Andalucía fueran de los eh, los primeros objetivos de, de asesinato, de la, es decir, de la represión fascista. Claro, eh, aquí hay que dejar una cosa, claro, ¿no? cuando tú dices no, yo no soy de ni izquierdas ni de derechas, yo no soy ni machista ni feminista, ni yo no estoy ni con los blancos ni con los negros, despropósitos tales, no como podría ser un paralelismo que se me ocurre ahora mismo para decir, no, un comité de no intervención, yo no estoy ni con el bando nacional ni con el bando republicano. Bueno, ahí evidentemente estás favoreciendo a la hegemonía y la hegemonía en ese caso pasaba por la entente nazi, italiana y el, pro y el propio bando franquista. Entonces al final claro. del libro que iban a salir beneficiados ellos... Y, y bueno, pues yo por comentar un poco aquí en Euskal Herria, pues tengo entendido que hay el Frente Popular, que no era tan popular, que ya entraremos aquí al gobierno más progresista de la historia, nos frenó un tren en Endaya lleno de armas, que al furtiveo conseguimos desenganchar uno de los vagones, pero que es que nos dejaron desarmados para, para esa primera ofensiva, o sea, ese es el despropósito que ni siquiera se hicieron los locos con un tren que ya estaba cargado y que estaba en Endaya... Que, para que no sepa lo que separan, país vasco-francés y país vasco-español, pero que son unos metros. Entonces, claro, bueno, sí, sí. Eh, al final, ¿no? Pues siempre siempre del lado del más poderoso. ¿Te atreves sí, claro. a establecer un paralelismo con, con la situación que se está planteando ahora en Ucrania? Ese tema de bueno, la supervisión internacional, de que haya una zona de exclusión y que, claro, que esta historia... Sí, eh, aparte, a ver, eh, ahora mismo eh, Rusia es un país que se está enfrentando, es decir, no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una, una guerra entre Rusia y Occidente, y la OTAN, eh, la OTAN y la Unión Europea, eh, es decir, eh, y Estados Unidos, por otro lado, vendiendo armas en los países de la Unión Europea, eh, y las, las armamentísticas norteamericanas haciéndose de oro gracias a la guerra de Ucrania. Eh, aparte, Rusia está sufriendo un bloqueo eh, económico y comercial que, bueno, pues por suerte Rusia pues, tiene su propia infraestructura, su propia industria, y bueno, eh, no, solo, no solo no ha perdido, sino que ha salido reforzada eh, en este aspecto. Eh, aparte, y eh, claro, me parece ahora mismo cuando Zelensky eh, vino al Parlamento, eh, al Congreso de los Diputados en Madrid, y los eh, miembros del gobierno más progresista de la historia, entre ellos eh, los dirigentes del Partido Comunista, le aplaudieron, que aplaudían a un tipo, a un neonazis, aplaudían el del envío de armas, como Enrique Santiago o Alberto Garzón. Digo, y, digo, con, mucha pena, con mucha pena digo que los de Bildu también le aplaudieron. Bueno, eh, claro, sí, es que aquí la aplaudió. Eh, creo que los únicos que no que fueron más o menos decentes fueron los de la CUP, pero bueno, también con mil con mil comillas. Eh, claro, es decir, eh, de hecho... Fue algo muy triste porque, además, me, me acuerdo a Yolanda Díaz, eh, que también es del Partido Comunista, eh, y eh, Pedro Sánchez, dijeron que, bueno, ¿cómo no se iba a poder enviar ayuda a Ucrania? Que esto nos recordaba a la República Española, ¿no? O sea, la, claro, o, claro. O de... es, es, que, es que todo el mundo sabe que Yolanda Díaz es la fasionaria. Claro. Entonces... Eh, Entonces, eh, estamos viendo, o sea, era un despropósito eh, total para justificar eh, el envío de armas a un a un gobierno de neonazis. Eh, es decir, comparar a nuestros abuelos, que, que todavía siguen en cunetas, eh, a los asesinados, eh, a los, eh, a las víctimas del fascismo, a los que estuvieron los 20 años de un día, a las mujeres violadas, a las que les metían ratas en la vagina para sacarle el gen marxista compararlos con los neonazis, que hacen las mismas prácticas en Ucrania que hacen las mismas prácticas con la población de ruso parlante, es una barbaridad y esta gente lo sabe Sí, sí, sí, sí. Aquí, tonto, aquí tonto no hay ninguno, vamos claro, eh, volviendo volviendo a al Estado eh, bueno, ahí pues ataca Beorlegi y tal, bueno, ya se sabe cae que hay la frontera Cárea y San Sebastián muy poquito después Eh, gracias a, al Pirata Vasco Lezo de Restieta y Telesforo Monzón eh, Y gracias sobre todo a la República de México Que fue la que más nos ayudó sin duda eso sí. sí se prestaron ahí, como dicen, se dicen, se plantaron ahí los mexicanos Y sí que nos dieron armas y, y pudimos establecer el frente en el gueta Y ahí paró, bueno, durante un tiempo Pero eso es otra historia que es más rollo de la épica militar A la que no entraremos Por otro lado la Unión Soviética ¿En qué condiciones consiguió la Unión Soviética ayudar a la República? Me gustaría que lo comentases tanto material como humanamente. Bueno, eh, a ver, la Unión Soviética tenía que hacer una ruta bastante complicada. Eh, es decir, la, la, lo que llegaba al resto del Estado español venía por el Mediterráneo sorteando los submarinos eh, de la no intervención, los submarinos italianos entre otras cosas, habían barcos eh, soviéticos, o es sea, ahí cada vez esos barcos soviéticos en el Mediterráneo eh, asesinados por los marfistas italianos. Eh, perdón porque que te, perdona que te interrumpa porque es una cosa que me estoy, o sea, que resulta que el Comité de No Intervención Italia tenía submarinos vigilando nada. O sea, Italia participaba con sí. pero, si, pero si claro, sí. directamente tenía 70.000 flechas negras en En el también la, Ale... la, la También la Alemania nazi participado del comité de no intervención y bombardeo Almería, por ejemplo. Sí, eh... sí, bueno, es vernica, pero, pero es que me parece flipante, o sea, que decir, digo, para que la gente lo sepa, qué grado de propósito son esas cosas de no, no intervención, pero yo tengo aquí submarinos por si te pones tonto, eso es como el chiste, ¿no? ¿Y el hacha para qué es? Bueno, el hacha es por si os ponéis tontos, claro, tengo aquí jo, una pasada, así perdona, ¿eh? No, claro, es decir, eh, en el caso de los soviéticos, eh, la ruta por el norte era más complicada aún, eh, porque, es decir, los soviéticos tenían que venir, eh, la ayuda soviética tenía que venir desde, o bien, eh, San Petersburgo, en Grado, eh, es decir, cruzar el barco áltico, sortear los submarinos alemanes, no hacer ninguna prada en ningún puerto eh, alemán o francés, y si lo hacían, lo tenían que hacer eh, bajo con mucha confianza, Y eh, aparte, eh, y bueno, en el caso de venir desde el Leningrado, pero luego también había convoys que venían desde Murmansk, es decir, desde el Ártico, es eh, decir, que la ruta es incluso más larga aún. Eh, también eh, sortear la eh, la, Marina la, eh, sortear la Marina Británica, la Alemana, la Francesa, no parar en ningún puerto, hacerlo de forma escondida, etc., mientras eh, los alemanes podían enviar ayuda sin ninguna clase de problema. Hombre, Entonces, me imagino que los italianos eh, darían armas en sus propios submarinos, en los de la no intervención. A ver, claro, una pregunta. Claro. ¿Tienes cuantificado más o menos, o sea, a grandes rasgos, eh, qué, qué ayuda soviética, digo, material, pudo llegar a Euskal Herria? O sea, ya al frente de Vizcaya, porque sí. está claro que hasta el gueta no no pudieron dar nada. Claro, a ver, cuantificarlo, de, de, o sea, de hacerlo de forma concreta, difícil sí. Más o menos, más o menos, sí, más o menos. Es que fíjate igualmente. Por ejemplo, hay que, que, que, que, por ejemplo, los soviéticos sí que lo contabilizan como ayuda endiaga, pero no llega. Eh, si no llega porque, pues, por ejemplo, se quedan puertas casteses. Eh, es, por ejemplo, esto y esto a modo de anécdota. Hubo, eh, hay tan hay fotos de los tanques soviéticos que envió a la República en el frente de Leningrado, usados por los nazis, porque los nazis los capturaron cuando Francia eh, se rindió en la Segunda Guerra Mundial, que cogieron esos tanques y los enviaron a Leningrado, sí, pues, para que veamos eh, eh, todo esto, ¿no? Es decir, eh, no sé si, por ejemplo, eh, en cuanto a lo que son tanques, como los chistes, son tanques, el primer envío de un, de un mercante, que se leía el André, Yef, el André Yef, si no me equivoco, envía unos 50 tanques, aproximadamente en envía metralladoras, Envía también eh, fusilería porque lo que tenían aquí eh, o se tenían las fábricas de Trubia, por ejemplo en asturias pero eh, claro, es decir, eh, esas fábricas también tenían eh, daban la capacidad suficiente como para poder alimentar a todo el frente también se envían eh, eh, también se envían si no me equivoco son en eh, 40 y 50 aviones que vienen eh, desmontados en los eh, en los barcos eh, y Junto con ellos vienen también los propios aviadores. Los aviadores, por supuesto, también lo que hacen es eh, educar, formar nuevos pilotos en la industria de y, aparte, eh, también una cuestión que se suele tener si lo pasa por encima. Es decir, eh, los, los soviéticos no sabían castellar mucho. Eh, Entonces, eh, se necesita un traductor. Entonces, como tampoco había traductores para todos, también hubo cursos eh, para formar a milicianos en, eh, para que pudieran aprender ruso y pudieran hacerles a ellos traductores. Eh, ahora, ahora, ahora entramos ahí. A ver, aquí más o menos el consenso que manejo yo con gente cercana que está bastante postilla en el tema, hablan que de manera efectiva en combate participaron seis tanques rusos. Seis blindados, no sé, tampoco los podríamos calificar igual todos de tanques, digo en, en el cinturón y la defensa de Bilbao, vamos. Seis tanques rusos y, y dos y dos cazas que tenían ahí en Lamiaco el, el el aerodromo pequeñito que es. También estuvo Samames ahí al principio, donde el antiguo Samames donde el verdadero, no el viejo Samames que ahora es el nuevo. No. Vale, y entonces, eh, aparte de la ayuda material, que bueno, que ya quedado que, claro, llegaba para toda la república con muchísimas dificultades y una pequeña parte de Euskal Herria, eh, sí que hubo, claro, evidentemente, eh, ayuda humana, ayuda a eh, asesores, traductores, que sabes un poquito lo que eh, pues Goriev sabíamos que estaba en... En el Estado Mayor de Aguirre, que por cierto, bueno, ese Estado Mayor se estableció en el Hotel Carton, ahí muy famoso en en, en Bilbao, porque es por donde se queda el Madrid siempre, cuando viene a, a jugar a Samamés. Y tiene todavía el búnker y todo aquello. Y bueno, ¿qué sabes un poquito de, de los asesores? de Asesores, asesoras y traductores, traductoras y bueno, ese capital humano que también nos brindó amistosamente la Unión Soviética. Bueno, eh, a ver, la Unión Soviética, eh, cuando envía la ayuda al movimiento antifascista en España, eh, la envía en todos los ámbitos. Es decir, no solo, inclusive ya no solo se queda en lo estrictamente en el del campo de batalla, ¿de eh, también está inclusive, es decir, también inclusive hubo espías eh, que actuaron aquí en, el, que, que en, el, en, el, en la contienda, es decir, eh, bueno... Ahora mismo se me ocurre hablar del conjunto de Ike eh, que le llamaban eh, José campo Él, por ejemplo, es encargado de una de establecer una lia, una línea de contacto tras la, eh, tras la derrota de los fascistas eh, italianos en Guadalajara. Él, por ejemplo, él establece una línea de contacto con el mando italiano precisamente para negociar una paz eh, y eliminar a Franco. Eh, de hecho, además, él lo cuenta en sus memorias que lo hace a través del pananquista de Raimundo Fernández Cuesta, que parece ser que no era tan falangista, sino que era capaz de vender a su madre. Eh, luego, inclusive, él, Fernández Cuesta fue intercambiado y, y continuó pasando información a los eh, soviéticos. Eh, o sea, esto lo cuentan, esto sabe, está documentado en las, eh, revista revistas, eh, los comentó recientemente un general ruso, en la revista en la revista histórico militar que publica el ministro de Defensa ruso. Eh, o sea, es decir, además es un artículo que se llama Las eh, 13 vidas, el superagente de Stalin. Ese es uno, es caso, un caso muy paradigmático. Pero es decir, eh, también se da, por ejemplo, en otros ámbitos, eh, por ejemplo, el diplomático. Eh, y esto es que lo quiero comentar porque es importante. Es decir, eh, ante la recién conseguida autonomía del pueblo vasco, eh, el gobierno soviético, cuando envía a los eh, a los diplomáticos para, eh, que actúan en España, envía tres envía uno a madrid que es un embajador envía un cónsul a barcelona y envía un tercero a Bilbao eh, que es en este caso es eh, mano de tu mano eh, él no sesi no lo consideran como cónsul sino que tiene una función que se llama delegado plenipotenciario es decir que puede actuar como embajador del gobierno soviético en el país vasco y esto se hace como un guiño de la unión soviética al pueblo vasco ir a la, a la autonomía y, y, decir, y terminar el derecho a la autodeterminación del pueblo básico y tipo de actuar como un embajador, igual que el de Madrid. Ya, ya, sí, ya, la, la verdad es un gesto de amistad. Es, es, y Claramente, en términos diplomáticos, es un gesto que tiene mucha, mucha relevancia. O sea, que, es decir, la diplomacia que siempre es un poco tú ahí sentado enfrente del otro y tal, como gestos que lo valen todo, pues bueno, eso es un, un gesto de, de, de profunda amistad eso es eh, luego, es decir, eh, pues no con el en cuanto a la ayuda humana, eh, en el campo militar eh, bueno, estaba Goriyev como asesor del del ejército sí, civil. Cierto, eh, él había estado eh, acompañando a Mausetun en la en la larga marcha en, la, en sí, el chino, eh es decir, aparte eh Gorief, luego fue pues, de los últimos que se quedó en el que quedó, es decir, cuando cae el Frente Norte, eh, Gorielce se, se va a las montañas, los que, que quedan. Eh, y luego es cierto que luego lo rescatan a las finales del 37 y puede volver a Madrid. Eh, ese es uno. Luego, por ejemplo, la, quien defiende el, eh, los cielos del Bilbao, es una escuadrilla de pilotos soviéticos a los que además eh, Aguirre los elogia, que además él cuenta que si no hubiera sido por ellos eh, posiblemente los ayer hubieran sido mucho peores y además que combatían en, en una inferioridad de condiciones muy grande y sí, había casos en los que eh, claro, los soviéticos enviaron eh, los aviones pero claro, hay un momento que la ayuda material no puede continuar por el bloqueo eh, y entonces las eh, los combates que si ya desde el primer momento eran totalmente desiguales ya en los últimos momentos es la desigualdad es total Pero hay casos en los que por ejemplo los, esto lo cuenta una traductora soviética que se María portus que ya también estuvo como miliciana como traductora y como guerrillera en el frente norte eh, y ya cuenta como los eh, aviadores soviéticos que se enfrentaban por ejemplo en una desigualdad de 1 a 5 eh, y aún así eh, conseguían derribar pilotos soviéticos de eh, pilotos eh, fascistas eh, quiero recordar un piloto de aquí vive Bilbaín, ¿no? ¿Se podía llamar Felipe del Campo? Eh, no Puede ser. Que fue, o sea, fue, a ver, Puede. luego cayó en combate, pero como que fue también pilló fama, o sea, de que estuvo el tío ahí batiéndose el cobre con, con el caza soviético que tenía. Claro, no consiguió formar a otros pilotos, creo que hubo un segundo vasco, pero que no consiguió, no dio tiempo. Pero sí que, sí creo que, que, que era el nombre, sí, Felipe. Hmm. Otra cosa. Sí, de... Eh, volviendo a Goriev, que me interesa mucho, porque bueno, Goriev nos dio también eh, la dignidad de que Bilbao pueda decir fuera parte, de que sabemos, lo, no somos inocentes, sabíamos que el PNV, eh, ambos márgenes de la ría, estaba hablando con los italianos para entregar la ciudad, pero sí que en, en esa reunión, en el cartón, con Montaud, que era el asesor francés, eh, Goriev, eh, Aguirre, luego Echeverría, Echeverría, que era el gobernador civil, que gracias a él también no cayó Garellano, que eso está muy bien, el cuartel de Bilbao, que estaban también emboscados allí, bueno, eh, deciden aguantar la ciudad, o sea, deciden no entregar la ciudad y fuera parte de, de ese doble juego que siempre hace el PNV, pues la, resi eh, la resistencia en Archanda, pues que por eso el homenaje es allí, está el famoso monumento de la huella institucional, pero más allá que eso, el pueblo sabemos que hubo tres batallones que subieron a, a martirizarse allí para que para que la gente pudiera huir hacia Santander. Eso es gracias a Goriev, que es el que en la reunión da moral de combate, da dignidad y, y, y hoy en día, 90 años después, los bilbaínos, los bilbaínos podemos decir que Bilbao se defendió hasta que se pudo materialmente. Así que, agradecimiento para Goriev, de verdad. Eh, otra cosa, nosotros, los vascos y más, claro, evidentemente, también brindamos al final... Eh, lo que fue una ayuda soviética acogiendo a nuestros niños. Eh, posteriormente fueron soldados, eh, algunos con rango distinguido y, y enterrados en, con honores en, en Moscú. Eh, el caso más paradigmático es el de Rubén Ruiz Ibarri, hijo de la pasionaria, no de la fasionaria que he dicho antes, que se me pille el chiste de la, de la Yolanda Díez esta, o como sea llame, Díaz. Eh, pero había muchos más. ¿Qué sabes de nuestros niños de la guerra y cómo fueron la, los acontecimientos? Bueno, eh, a ver, los niños de la guerra eh, es decir, hay, son más de 3.000 niños los que llegan a, a la Unión Soviética, si no me equivoco. Eh, es decir, estamos hablando de un... Es, decir, es un... Bueno, es un contingente muy importante. Media, media división. Claro, eh, son aparte eh, los soviéticos se eh, tienen planteado que estos niños tienen que ser educados en las mejores condiciones porque van a ser los futuros eh, es decir, se plantea que España va a ser, así, se va a liberar del fascismo en la península claro. y estos niños que eh, ocupen las posiciones de relevancia en, el, en un futuro gobierno eh se les tratan con las mejores eh, sí, con, la, con la mejor calidad eh y eh, calidad en el sentido eh, educativo y también calidad de hospitalidad. Sí, sí, sí, sí. Aquí en Moscú eh, todavía están eh, las casas eh que sí, están todavía las casas que acogieron a los eh, a los niños de la guerra vascos. Eh, de hecho, bueno, una de ellas eh, hace poco la fui a verla que actualmente es la la embajada de la República Socialista de Vietnam curioso. Eh, menos mal. Eh, de hecho, por... Sí, de, de Vietnam. Sí, sí, es que digo que menos la, mal, que nos podría haber tomado eh, alguna otra chunga. Vietnam, bien. <risa> sí, eh, joder. Y aparte, eh, otra cosa. Decir, de hecho, aquí hay un museo en Moscú que recuerda a los niños de la guerra. También. Eh, esa es una, luego aparte también están los el campamento que todavía existe el campamento de Artec, que está en Crimea es un campamento donde a ellos, eh, que es donde se les acoge es un campamento internacional que, que el gobierno ruso todavía lo sigue utilizando que todos los veranos eh, acuden niños de todas partes del mundo y donde, eh, es un campamento que hemos fundado eh, durante la época de Lenin y tuvo continuidad con el periodo de guerra en contra el machzismo continúa en la actualidad esa es otra eh, aparte eh, los y eh, los niños de la guerra eh, cuando llegaron aquí eh, algunos eh, no tenían edad para combatir eh, pero los que sí que estaban más próximos eh, en la edad con bueno, el ejército rojo tenía una limitación que era que los extranjeros no pueden combatir y en el caso de ellos existe una excepción cuando entraron los nazis, porque además, bueno, hubo casos en los que algunos falsificaron sus eh, edades para poder entrar a combatir. Ellos eh, sabían de que, o sea, sabían, habían visto, eh, sabían de que, de que trataba el fascismo y eh, se les permitió combatir en, eh, en una división en concreto que se le llamó la división eh, que estuvo encargada de la defensa de Moscú encuadrados dentro de una pequeña brigada que se llamaba la Brigada Hungría, que era en honor a, eh, un, eh, a un republicano que había sido uno de los dirigentes del 14 Cuerpo Guerrillero. Por cierto, el 14 Cuerpo Guerrillero se llama así precisamente en honor al 14 Cuerpo de Ejército Republicano, que fue el que defendió el Frente Norte. Y eh, durante la guerra, y cuando cae el Frente Norte, eh, en honor a los eh, antifascistas que defendieron el embate fascista nombran eh, al cuerpo guerrillero lo le ponen mexican ese, ese mismo nombre en el caso de hungría eh, hungría es uno de los dirigentes que era del partido comunista el sexilismo un soviética y eh, él forma parte de una, de una él dirige una brigada que se encarga de defender moscú eh, y en la que están aproximadamente unos 800 españoles eh españoles, españoles y por supuesto vascos porque además eran la mayoría, es decir, eh, en esta, en estos vascos eh, se encargan también de la defensa de Moscú y eh, como guerrilleros eh, como saboteadores dentro de las tras las líneas enemigas y no solamente en, en Moscú, sino que también en todo el frente, el actuar inclusive desde el Leningrado hasta el hasta el Cáucaso. Eh, de hecho y esto lo, lo digo con cierto orgullo porque el gru este grupo guerrilleros luego uno de ellos toma el nombre de Guadalajara eh, en honor a la victoria contra los contra los fascistas italianos eh, porque además como un nombre 7 7 de mayo del 37 pudo ser o? El 8 de marzo, 8 de marzo del de 37 marzo, es cuando comienza la 8 de marzo 7 de mayo tenía Eso mal. es bueno, voy como voy siempre de memoria Eh, vale, vale, vale. Bueno, pues algo aportamos, entonces, ¿qué decir? Algo aportamos, también ahí pusimos capital humano con ganas de combatir. A ver, para, para ir cerrando, pero con otra reflexión. Claro, bueno, ya cae, cae el gueta, Bilbao cae en tres semanas o así, no, bueno, bombardea Durango, no, tres meses, últimos combates en Archanda, huimos para Santander y el ejército de la parte nacionalista, lo que era Eusko Guadalostea, se rinde en masa en Santoña. Vale, aquí, sí. y soy yo, que soy hijo, o sea, bueno, mi bisabuelo era cabo de la Avellaneda, su hermano eh, era soldado de la Avellaneda, mi bisabuela era la cocinera de la Avellaneda, de la Avellaneda. Eh, bueno, mi abuela viva sigue poniendo flores a la Avellaneda, pero en la conciencia, nuestra cosmovisión aquí de Educados, dentro del patriotismo vasco, eh, siempre Es como que la guerra terminó en Santoño, San ¿no? Bueno, se hizo ahí un apaño, tal, no te cuentan, ahí como, bueno, un apaño y mira, nos dijeron que luego no lo respetaron fusilar, como, fusilaron mucho y al final de lo que le dijeron no quedó la cosa como tenía que haber quedado, que era lo que había apuntado el PNV por medio del Papa, no sé qué. Pero la realidad es que otra vez nos enfrentamos con la hegemonía del relato. Eh, cuéntanos un poco todos esos vascos, que ¿qué recorrido tuvieron los vascos que no se rindieron en Santoño? San Porque no se rindieron todos los vascos en Santoño. San No, decir, no se rindieron todos los vascos en Santoña. A ver, eh, no, no sé, efectivamente no se rinden, decir, la, la resistencia continúa, eh, hubo numerosos vascos que continuaron eh, que continuaron en su camino hacia Santander, hubo vascos que cuando cae el gente norte eh, se van a las montañas, en fin, continúan como maquis, eh, no solo durante lo que era de guerra, sino la posguerra. Eh, Ubo Vascos eh, que estamos los eh, las milicias vascas eh, en la Complutense en Madrid, en, en otros frente. Eh, y aparte, es decir, eh, realmente lo que la paz de Santoña lo que hace es eh, que los dirigentes del PNV que estaban muy dubitativos de en qué bando tenían que estar eh, por su precisamente por su, con sus convicciones eh, católicas más que otra cosa y eh, por esa eh, sí, por esas dudas que tenían lo que hacen es bueno ya hemos combatido suficiente ya hagamos la paz eh, etcétera y realmente lo que se salvan son ellos eh, esos militantes no sí, claro. es eh, aparte del gobierno vasco siempre ha tenido una, una posición eh, el pnv ha tenido una posición muy dubitativa y eh, Es decir, el PNV ha sido un partido que ha estado con el toque más calienta. Es decir, eh, sí, sí, bueno, a ver, tengo como, anécdota, como anécdota tengo para contar, no sé si... Bueno, tú lo conoces, pero no sé si conoces la calle Juan de Juria Guerra. Vale, Juan de Juria Guerra es el que, eh, antes de caer, la noche anterior a caer ya Bilbao para que no hubiera sacas de de la cárcel, pues viste pasa de línea a, a todos los presos del Bando Nacional les viste de Gudaris incluso y los saca por y los y los y los lleva a la zona que ya había caído del cinturón para que se encontrasen con sus coleguitas fascistas allí, para que hicieran masa y en vez de atacarnos eh, 2000, pues que ya fueran 2500 también. Juan de Juría guerra luego obtiene eh, una calle que es como superpresidencial, que claro es la hostia, la, la calle Juan de Juría guerra el tío, ¿no sabes? Vale, el tío llega no, hasta no. Santoña... Y en Santuña casi lo fusilan a la normal de él, claro, porque Roma no paga traidores. O sea, sí, tío, tú has sacado nuestros presos, pero a ah, preso estás tú. que pues Libro por el canto duro porque lo tenía que haber fusilado. Eso en contraposición, que por mucho que Stier fuera del MI5, me da igual, pero bueno, que por lo menos Stier estuvo ahí pistola en mano en el frente, dio el, el famoso libro, el árbol de Guernica, que consiguió que ya, pues Inglaterra, que incluso nos iba a bloquear el Abra, por lo menos mantuviese ese pequeño corredor, ¿No? Y ahí lo que te contrapongo es la calle que tiene el traidor de ajuria guerra, que es ya, te la, ya cuando tengamos la suerte de estar en Bilbao te llevo, y el, y el monumentito en un sitio como chungo que no se le ve que está ahí como mal, a estir. ¿No? Es la diferencia de, de, de, de, de, de qué servicio has hecho a quién. Bueno, sí, pues igual con esto como epílogo nos despedimos. Bueno, eh, de verdad, bueno, muchísimas gracias eh, por la entrevista y, bueno, encantado de poder eh, colaborar. Bueno, a ver, te, te, te cojo la palabra del otro día, de venir al estudio otro día. Así de paso te llevo Porque. a la calle famosa y al busto de Styr y te enseño por aquí unas cosillas, yo que también soy un poco friki del asunto. Y, bueno, poco, de seguir recordando, recordándote, que, recordando el canal de Telegram que que manejas, ¿vale? España en guerra es un canal que nos gusta, que aconsejamos en Telegram, buena información y sobre todo con rigor. Así que bueno, es que Ricasco Alan. Ahí si nos vemos Mucho pronto. Rato. Venga, a vos. La Rogita Masapi y Ratiak amar urte bete ditu gehiago betetzeko sartu Larogeitaama zazpi Iratia.info webgunean eta izan zaitez irratikere Larogeitama zazpi Iratia Amets egiten duen irratia. <tusurra> Bueno, eta arahin beste elkarrizketa bat okagu, eh, sopelara goaz, eh, ba, a ver, sopelan eh, duela urte batzuk ez dakit gogoratuko duzuen, baina, bueno, ausi bat egon eh, zen joko areto batekin, eta hori dela eta, ba, ba, kriston arazoa sortu da, ausitein nacionalean sartu da tartean, kriston eh, eskaera fiskala daude eta, bueno, ez jakituen gainera, garela oso, mobida horrekin, eta Ekarri dugu gurera, ba... Han sortu den, edo hauziori defendatzeko sortu den plataformako kide bat. Arratzalde hon. Arratzalde hon. A hizo, ba... A ber, komente guzu apur bat, e, zer gertatu zen, duela zen bat, eskaera fiskara dauden orain, eta da zer han dauden gauza gutxi gorabera? Bai, ea, duela bozturte, zopela, pues, zegoen errimu gemenduari dago kionez, oso aktibo eta abar, bat sortuko zelako, joko aretoa zabalduko zelako, bebai e, Zipriñezko la publikoa oso saturatu da zegoen, eta iziren e, neurri batzuk oso eta malgarriak hartzen, umeak e, egoteko bertan eta abar. Eta orduan, Hasi ziren hainbat herriko plat, plataformak martzan jartzen, e, irigintzari dago kionez, eta, eta bueno, pues... Tartean jokoretoaren e, aurkako kanpaina bat sortu zen eta bi mila eta hogeita batean, e, lau, lau pertsuna atzilotu zituzten, e, ustez kanpaino honen parte izateagatik eta poziokoaretoaren pues, aurka ekiteagatik. Atilora eraman zituzten Polizia Nazionalearen atziora gainera bakarrik, Eh, declarazio notifikazio bat emoteko. Honek, auia, oza, kintza auia daba, oso susmagarria bat, pero honetan... Bai, bai, bai, es que maen nahi desu gutun bat. Ah, espera, geratzen zarela hemen atxilo tito. Bai, bai. Etxera, ez, ez haitu zera maten atxilora eta egitxago polizia, polizia nazionalek, baina, bueno, pues... E, lau pertsona eroan zituzten, justo pertsona hauek ziren em, pues oso aurpegi ezagunak eta abar, eta bueno, tarteko, antza, udaltzaingoa egonda e, pues, ikerketa lanak egiten, eta bueno, e, zalatzen pertsona hauek eta abar. Ontzen momentuen, bueno, ja lau urtez e, egon dira lau pertsona hauek hauzionekin, Em, eh, atzilorara ramcito estenete. Markato gozot bate, eh? baina Ekimenajoko aretoen kontra en es da es, es, eh, beste munduko eser, es, eh? o sea, bueno, Ekimen bat, es, protesta bat edo Eh, bai, o sea, zan, campaña bat. Campaña bat, baina de... diño es es, es, es, es es la Jokoareto AR, o sea, este segero ikusiko ditugu zen ezka, nolako eskaira fiskala eh? da den, o sea, gendeak diño ulertzeko Abusoaren tamaña. O sea. Bai, bai, bai. Abusoaren tamaña, izugarrizkoa da, eta berriroa aipatzen dut, lehenengo momentutik. Zeren Polizia Nacionala jotea pertsona batzuen etera, eta ordu batzueza txil, eh, baitzea, eta batere normala, eta, ba be, eta batere oikoa, eta, eta, eta, eta beres... Eh, jaur, markatzen du jomuga bat, edo ez eh, oso, oso... Ba, bai, or, orba daga una declaración de intenciones, vamos. Bai, hori da, hori da, bai. Ba, orduan horiko. Eh, bai, barkatu. Bai, parkatu nik. Bueno, ausia egonda eh, leuzatzen horren beste denbora, hasteko eh froga oso urriak laselako, ba, bai, ezkakizuna dalako, guzti desproportzionala. Sematekoa da barkatu eh, sei guzus. Eh. Bai, eh eskatzen, eskatzen otxie, eh, delito de daños? eta eta e, koakziones kontinuadas, edo, bueno. Bai, baina, zen bateko, oza, urteak, zenbat eskatzen dituzte bana? Ez prez ez zortzi bana, zortzi urte bana, eta eunda ma bimila laure hon euroko izuna e, laur ontzat. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez es que, bueno, Nos retrotraea, no? garai berriak diote, baina, bueno, eh, beste garai batxuetara, ez, o sea, eta ez dut inondik inora justifikatzen zilegia si esenik, ni beresnik urte asko oman ditut despetxan bebai, eh, eta, bueno, ez que alucinatuta nauka asuntoak. Osa, orduan, kanpaina bat ez, kanpaina bat egin zen, horren kontra, guzti si se segainera hori joko arretuek ez, pues, azkenean... Ba, kalte garría... Eh, elgoera kalte garría xortxendituzte, eh, ba, languille, claseora enxako, erriaren enxako, gasterian enxako, eta gendearen, apurbat, bos, baldin chacharretan dauden gendearen enxako, o sea, dira gendearen kin. Beste batzun miseria, savera sendira. Bai, bai, bai, zaten dute, venga, como estás jodido, pues tira aquí 5 euros, avesitokan 100, y sigues igual de jodidos, pero... Bai, bai. Bai, orize vera. Eta, de hecho, campaña, pues, izen sambe bai... Eh apurbet, pues zen zenbat metrora zegoen jokoaretoa eskoletatik, musika akademietatik, eta, ah, barbe, bai, pues gazten... Bai, ba, oza, sea, campaina dena, pues, campaina bat, sin más, oza, sea, que decir, es que... Bai, bai, bai. Gero salduko digute, bai, bai, dagoela dira espenaz katasuna, edo, bai, bai. Oza, sea, oso gogorra, oza, sea, sortzi urte, dira sortzi urte, da, ba. Abuso bat benetan, a ber, orduan, kanpaina bat egin zen, Munipak igual eta gainera Munipen laguntxarekin ba, Polizia Nazionaleak atxilotu zituen lau pertsona, gainera ezea beherrezkoa atxilotzea. Eta hori dela eta orain eh, barkatu ez, eh, berriz ez jakitun gaude. Osa, orain senyalatu dutena da prozesamendua bukatu dela eta epaiketaren zai egongo direla pertsona horiek. Edo, ja, badago epaiketa egiteko data bat. Epaiketa data bat dau. Ah, e, lehen, bueno, e, lehen gora tiraka, e, lehen ez dut ikertu zutela, baina ez, oza, hau da a dedo señala tu sitio Bueno, va, va, que tu vai, vai. esa una actitudena, udal, vai, vai. udal saia. Ikercha... Va, oso, oso eskuzabala da normalean ikercha eskuzabala da txagorrikiko. Bai, bai, baina bueno, bai, hori laguntza munipa en laguntzarekin ulertzen du gainera es es ba hori, es esutela laburu asko askori jango, eh, es, deso de, de, de agua, eta hau dira betikoak, es, eta venga, nos llevamos paraante y a Orizeda. Vale, bai, eta horain orduan sortu da plataforma bat, eh? Osea, eri plataforma. Bai, plataforma sortu da. Bai. Zopelako lauekin bat deitzen dana, eh, horren bitartez saiatzen gabi sozializatzen gauzia eh batez euriko uri beko amaian, baina saiatuko gara nazio amaian eh, sozializatzen eta bueno, eh, hainbat, a ber, Ekimenadi vagoki eh? data sehatzak Dataz eratzenin buruan berbara egitarakoan, eukin behar dugu e, urtarriaren hogeita maika, eta otzaiaren lauan burua. Otzaiaren Bye. laua buruan. Urtarriaren Bye. hogeita maikan, amabiterrietan egongo da mobilizazio bat zopelan. Vale, e, apuntatzen dugu eta zabalduko dugu, helduta momentua? Bai, e, dalako justo epaik eta urreko azte Eta... Paiketarako bebai, pues eh, elkartasun azkatzuko dugu, nahi duena kurbilza eta eh, paiketai izango da, otzaiaren lauan. Ondiño de jaldiaz dugu zabaldu? Bai. Baina eguna hori zango da eta goizean. Bai, bai, bai, bai, bai. bueno, gure entzulek hori, ba, apuntatuko dute eta gu zabalduko dugu eta aldenean, ba, zuren jarduera emango diogu oi nola ez? Orduan, bueno, ba, para plataforma, erri plataforma denes, eh, sopelako, bueno, a ver, va, ba, aquí nació maian mugituko, saiatuko sarete la mugitza maia. Sopelako, jende, a eh, izango banit, sopelako gaste bat, edo sopelako, sopelako el bat, edo sopelago el carte bat, ore, seran parte ardezaket, edo seran biltzen sarete, edo seran suekin kontaktatu tu, edo? Eh, vale, ba, dibidez. Abenduaren amairuan, aurrekan paikada, aquí zengo dize egingo dugu asamblada ireki txikitxo bat, zeinetan kartelak eta banatuko diren sozializatzeko hauzia, eta hor e, gertura daitezkete, eta pues, telefonoa eman edo, lantalderen batean sartzeko Bestelan, bebai, sopelako lauekin ekin bat, e, zare sozialak, aktibo dauz, Bye. Instagram, vale. Isa, eta, eta ez dakit, Facebook ez nago ziru. Bueno, bueno, ha orreqin de cosas. Y eta horreman dezakete e Eta kontuan hartuko dugu, bye, bye. eta kontaktuan jarriko gara. Vale. Orre, bezalde economia aldetik pues ha gauza eroan dira aurrera. Alde batetik mertsan ezberdina, berdina, sopelan deialdia hingo dugu batez be banderak erostera eta banderak hartzera balkoietan eta leioetan nahi dogulako Bai, eske, que, a ber, o sea, drama bat da, eh, o sea, decir, gendeak be bai jabetzea, o sea, eh, itxegiten si, dugula oso errasotzi espetzialdi urteko espetzialdi iburuz, baina eh hori, eh, o sea, Gazte horiek barrura badoa 8 hori Sopela herrirako da drama bat. O sea, drama bat gaur egun sostengu oso saia duena. Ordan bai, animatzen dugu jendea, ba indarra hartzeko, bandera hartzeko, erosteko, laguntzeko taldenean, ba Kampañarekin kolaboratzeko. Bai, eta asko itsegite, asko itsegite, asko itsegite. Bai, bai, bai. itela bebai taberna elkarrizketa bat, ez. Lau personen eh, bizi, bueno, bizita dagoela jokoan. Bai, bai, era bat, toda la vez. Eh. Eta itioko bat irudi, baina. No no, no, no, no, es que te dice, no, no, de, bueno, de la cárcel se sale, claro que se sale, no voy a saber yo, me cago en dios, pero... Baina, baina bai, bai, eta gainera, osea, movida horrengatik, osea, decirte, del abuso bat, o sea, jurídico policiala, o sea, eta gainera, nahiko, a ver, ez dakit, zuek bai, igual namarituko duzueni baiño gaiago, baina nahiko isilpean daram eramaten ari den, o sea, igual sopa lati campo es gausa ese ki, na, apenas, eh, edo gainerak ok ez geneukan horren berri edo Ya, a, a, claro, bai, bai. Eta bat estalita, e ezo. Horren beste denbora, iran da buene, oso saia izen a la mantentza. Bai, bai, bai, bai, bai, zuek fijo, zaitu, eta ez atendu te respetu guztiarekin, zaitu zaitu zaretela mobia mantentzen, baina bai, zaita izaten ari da. Urdana, a ber, errepika tu usare sozialak mesedeta datak? Sopelako lauekin bat? Hori da, Instagram eta Aisa, hori gainerako a dugu momentuz. Eta hori, e... urtarriaren hogeita maika, ez? Urtarriaren hogeita maika zopelan amabiterrizetan goizeko, noski bai. Bai, bai. eta otzaiaren lauan goizean bilboko epaiterrietan. Bale, bale, vale bale, bale. Vale, vale. Jo, ba, bueno, eskerrik asko eta horren berri saiatuko gara ematen, eta bueno e, beste elkarrizketa txobate eskenebiar basaio asuntari ba, bildurrik gabe, ba, gurekin kontaktatu, eta bueno Va, ánimo, ta, ori, va, indarra, emendic. Millez, que el bosgora yuizete, arrem. Bye, suey. Bye. ¡Lucharán! ¡Abandean Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy Y antes de irnos recordaros que el 17 de enero tenemos una cita en la Cultureche de Bilbao la Vieja a las 7 de la tarde En la que tendremos a la portavoz del Anti-Imperialist Front, Sukriye Akar Que nos hablará sobre las huelgas de hambre que suceden en las cárceles de Turquía Y también tendremos con nosotros a Siorcha de Tinko, que nos hablará sobre la situación de los presos políticos en las cárceles vascas. Lucha, lucha. A life. Lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha. También recordaros eh, que podéis participar en la campaña de crowdfunding que se está haciendo metiéndose en labur.eu barra isundoekin barra baja el carta asuna para apoyar económicamente a los siete eh, a los 8 enjuiciados que hay por protestar eh, contra el genocidio en palestina y apoyar a la resistencia y los las decenas de multados que hay por la misma causa así que bueno aquí lo dejamos por hoy y nos vemos en las calles mucha, mucha, mucha, mucha.